Mira, este, sí, nosotros、eh, aprovechamos... Porque este año se cumplen los 10 años del funcionamiento de APOA, entonces este, festejamos el Día del Animal y realizamos la décima bendición de mascotas. Bien, estuvo en realidad el día, nos acompañó,、eh, también un montón de gente con sus mascotitas. Este año、eh, puntualmente fueron perros y gatos, no como ha pasado en otras oportunidades que hemos tenido otro tipo de mascotas. Pero sí, estuvo bien, este, la gente, ya te digo, participó como unos. Sigue acompañando durante todos estos 10 años de la realización de la, de la bendición. A veces,、eh, en algunos acontecimientos, ustedes aprovechan a, a recoger alimentos para destinar a los animales que ustedes están manteniendo de algún exacto, modo. e s t a vez lo hicieron así? Sí, sí, sí. Es, es decir, nosotros en el comunicado este año habíamos omitido poner que se. Recibían alimentos balanceados para los, los animales que tenemos en el predio, pero la gente se conoce que ya no es la primera vez que participa y entonces este, colaboraban con, con eso y también con una alcancía, porque nosotros siempre le damos、eh, una oración y una medallita como para que la cuelguen en el collar de, de sus mascotas. Este, entonces、eh, colaboran con. ...unas Monedas como para los animales que tenemos allá. ¿Qué cantidad de animales、eh, calculas que esta vez、eh, fueron a la bendición? Y yo calculo que han habido alrededor de 40 animales, lo que pasa que este, en esta oportunidad Fue muy puntual el tema de la bendición y hubo mucha gente que lamentablemente llegó tarde. Este, nosotros por ahí lo entendemos porque justo el domingo es el día que la familia se reúne y por ahí las 3 de la tarde es complicado como para, como para asistir. Pero lamentablemente mucha gente llegó tarde porque fue. Sumamente puntual la, la bendición de, de las mascotas. ¿sí? Bueno, este año entonces no hubo los osados de otros, a, a, un año hasta un caballo habían exacto, llevado, ¿no? Exacto, exacto, uno de los primeros años la,、eh, sí fue un señor con un caballo, viste, pajaritos, h a m s t e r s de todo, pero este año ya te digo, fueron perros y gatos nada más. <risas> ¿Y qué tal se comportan Ay, en ese rato? Hoy estuvieron fantásticos, hoy no, no, no, no se pelearon, no sé qué les pasó, Pero estaban todos re bien, incluso、eh, la nota colorida fue que este, un perro, que pobrecito,、eh, de la calle totalmente abandonado, vos sabés que fue solo. Y bueno, y participó y nosotros le colgamos una medallita y eso, y se quedó con nosotros hasta que terminó toda la ceremonia. Y bueno, de paso aprovechó para, para comer alimento que la gente había llevado y también le dimos un poco de agua, pero fue solito, pobrecito. <risa> Bien,、eh, bueno, ahí ya tienen entonces otro cliente, o Otro cliente, sí, nos daba ganas de, de levantarlo y llevarlo al predio, pero están muy buenas condiciones en realidad. Este, pero bueno, se conoce que. Que anda vagando totalmente. Patricia, ¿han、sí. observado ustedes que eh, eh, los parques, por ejemplo, el Cerrito, a veces el Parque Elios Eseberri, es utilizado para que dejen abandonados cachorritos? Sí, mirá, en realidad todos los lugares,、eh, tenemos que hablar también por ahí de, de Loma de Paz, de este, Virgen de la Loma, ¿viste? La gente en realidad、eh, seguimos. Con ese tema de que no, no toma conciencia. Mira que nosotros insistimos con que, con las castraciones que, tiene, que nos brinda la municipalidad,、eh, los podemos ayudar de alguna manera, este, como para que, que esos perros no, perros no sigan teniendo crías, porque es muy difícil colocar esos cachorros. Pero bueno, por ahí falta un poco de conciencia y siguen dejando en esos lugares puntualmente mascotas. Bien, bueno, Patricia, muchísimas gracias por este no, tiempo. Y bueno,、favor. aquellos que no pudieron llegar a tiempo ahora tendrán que esperar、Hasta、al año, año que próximo.、Viene. Sí, sí, sí, si Dios quiere, el año que viene vamos a hacer la bendición de las mascotas número 11. Muy bien, muchísimas gracias、no. eh, y estamos en contacto. Bárbaro, gracias a ustedes por, por las oportunidades que nos dan de difundir esto.